de un soñado, ¿no? Te ganó, fuiste uno de los goleadores, jugaste muy bien, ayudaste mucho al equipo, comprendiste tu run y la verdad que tuvieron una victoria para arrancar con sin ningún tipo de duda, más allá del primer tiempo, ¿no? La verdad que siento que esto es una película para mí. Estar acá adentro es un sueño. Y este debut la verdad que fue, fue increíble eh, pero bueno, eh, esto nos da confianza como equipo a seguir trabajando fue un partido muy trabado eh, pero gracias a Dios tuvimos la paciencia y la tranquilidad para, para arreglar las claves del partido que fue más que nada la parte defensiva Y sí, lo veníamos hablando todo el día en la radio otra vez en la nota que veníamos haciendo de abajo en la previa del torneo te no fuiste ganando confianza, te fuiste ganando minutos y también la confianza en técnico ¿no? bueno, la verdad que esto es fundamental para mí, el bloc el cuerpo técnico por la confianza que me ha dado todo el tiempo. Me siento muy cómodo, estoy muy consciente de lo que es mi rol. Gracias a Dios soy el que me además, ha desentraído la pelota, pero bueno, estoy eh, muy consciente de que mi rol tal vez sea otro y voy a seguir trabajando al 100% para dar todo cada partido. Que viene Canadá, me gano partido lindo, La verdad que estoy construyendo mis pasos en Puerto Rico, pero bueno. Ah, otro tipo de partido, otro tipo de objetivo sí. y vamos a dejar todos los la cancha nuevamente. Matos, felicitaciones y gran triunfo. Muchísimas gracias.